e inspiramos a Moisés golpear el mar con su callado, y éste se abrió, y cada parte se alzó como una enorme montaña.